Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ta-Sin-Mim Empiezo con el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso Ta-Sin-Mim تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ هَذِهِ هُنَّ الْآيَاتُ مِنَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ الْقُرْآنَ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ نَتَرَامُزُ أُوهُ مُحَمَّدُ parte de la verdadera historia de Moisés y el faraón dirigida a los creyentes Inna <risa> fir'auna 'ala fil ardi waja'ala ahliha shiy'an yastad'ifu ta'ifatan minhum Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbichu abna'ahum y yastahin isa'ahum innahu kana minal mufsidin El faraón fue, en verdad, un tirano arrogante sobre la tierra que dividió a su gente en clases para oprimir a un grupo, degollando a sus hijos varones y dejando vivir a las mujeres. Fue realmente un corruptor. Y queremos que nos muestrean a los que se deshidraten en el mundo y nos hagan a ellos a ellos a ellos y nos hagan a ellos a ellos a ellos y quisimos favorecer a quienes habían sido oprimidos en la tierra, haciendo que se convirtieran en unos guías espirituales y que heredaran la tierra. Wa namakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamaana wa junudahuma minhum ma kanu yahtharun. Y les concedimos poder en la tierra e hicimos que el faraón, su ministro Haman, y sus soldados vieran aquello que temían, su destrucción y la pérdida de su dominio a manos de uno de los hijos del pueblo de Israel. Y nos enviamos a la madre de Musa, y si nos enviamos a él, y nos enviamos a él en el cielo, y no nos preocupen, y no nos preocupen. Wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursaleen. Inspiramos a la madre de Moisés tras el nacimiento de este. Amamántalo y cuando temas por él, depósitalo en un cesto sobre el río y no temas ni te aflijas te lo devolveremos y haremos de él un profeta. Faltaqathu alu fir'auna liyakun lahum 'aduwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khat'in. Y lo recogió la familia del faraón. Y después Moisés se convertiría para ellos en su enemigo y en un motivo de aflicción. Ciertamente, el faraón, su ministro Hamán y sus soldados eran unos pecadores. Eran unos pecadores.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 takhidahu waladan wa hum la yash'urun ila mujir del faraon dijo sera mi alegria y la tuya no lo mates puede que nos sea de alguna utilidad o podemos tomarlo como hijo y no intuian lo que sucederia وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرْبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرْبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ y el corazón de la madre de Moisés se llenó de un gran pasío y habría revelado la verdad acerca de que era su hijo si no hubiéramos afianzado su corazón para que fuera de quienes creen en la promesa de Allah. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون y le dijo a la hermana de Moisés Una vez lo hubo depositado en el río síguelo y lo observó desde lejos sin que se dieran cuenta وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم Fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihoon E hicimos que ninguna nodriza pudiera amamantarlo hasta que su hermana dijo a la familia del faraón Quieren que los guíe hasta una familia que lo críe y cuide bien de él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 Es como lo devolvimos a su madre para que se alegrara y no se afligiera, y para que supiera que la promesa de Allah es cierta. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y cuando se le dio a la palabra y se le dio a la palabra y se le dio a la palabra y a la palabra y a la palabra. Y cuando alcanzó la madurez le concedimos sabiduría y conocimiento. Así es como recompensamos a quienes hacen el bien. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فاستغاثه الذي من شييعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين y entró en la ciudad cuando sus habitantes se hallaban desatentos descansando y se encontró con dos hombres que se peleaban uno era de los suyos de los hijos de Israel y el otro de sus enemigos los egipcios el que era de los suyos le pidió ayuda contra su enemigo y Moisés golpeó a este con el puño y lo mató sin querer Moisés dijo: Esto es obra del demonio. Ciertamente, él es un declarado enemigo del hombre y busca extraviarlo. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم Entonces, invocó arrepentido a Allah diciendo, «Señor, he sido injusto conmigo mismo al matar sin querer a dicho hombre. Perdóname». Y Allah lo perdonó. En verdad, Él es el indulgente, el misericordioso. «¿Por qué? Qala rabbi bima anamta alaiya falan akuna zahiraan lil mugrimin. Y dijo, Señor, por la gracia que me has concedido, no volveré a ayudar a ningún pecador incrédulo que desobedece tus mandatos». Fa asbaha fil madinati khā'ifan yatarakabu fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrihu Qaala lahu Musa innaka lagawiyyum mubīn Y cuando amaneció, tuvo miedo y se mantuvo expectante en la ciudad Entonces aquel que le había pedido ayuda el día anterior volvió a solicitarla Moisés le dijo En verdad estás claramente extraviado y desvías a los demás del buen camino فَلَمَّا من أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslihin. Y cuando Moisés decidió hacer uso de su fuerza contra quien era enemigo de ambos, el egipcio, éste le dijo, Moisés ¿Quieres matarme como hiciste ayer con otro? Lo que pretendes es ser un tirano sobre la tierra y no quieres ser de quienes actúan con rectitud. Y un hombre de la ciudad de la ciudad de la ciudad dice, oh Musa, si el malo se convierte en ti para que te quede. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fa-khruj inni laka min an-nasiheen Ijaqa un hombre corriendo de las afueras de la ciudad que dijo Moises Los dignatarios del faraón están reunidos discutiendo acerca de ti para matarte Huye. Soy un buen consejero para ti. فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين. Entonces huyó de la ciudad asustado, mirando a su alrededor por miedo a ser capturado, y dijo: Señor, Sálvame de este pueblo injusto. ولَمَّا تَوَجَّهْتُ إِلَى مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ Y mientras se dirigía hacia la tierra de Midian, sin conocer el camino, dijo Puede que mi Señor me guíe por el camino más recto que conduce hasta allí. Y cuando salió el cielo, se encontró a él un hombre de los hombres, y se encontró a él, y se encontró a él, y se encontró a él, y se encontró a él. Wa wajada min dunihi mumra'atayn tazudan qala ma khatabukuma qalat la nasqi hatta yusdirar ri'aa wa abuna shaykhun kabir I cuando llegó al pozo de Madian encontró a un grupo de hombres que abrevaban su ganado y vio que apartadas de ellos habían dos mujeres que no dejaban que sus rebaños se acercaran al lugar Moisés les preguntó ¿Qué les sucede? Ellas le respondieron Esperamos a que se vayan los pastores para abrevar nuestros rebaños pues nuestro padre es un hombre anciano y no puede hacerlo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 Señor, realmente necesito cualquier favor que puedas concederme. Fay'aatu ihdahuuma <risa> tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana Falamma jaaahu wa qasso alayhi il qasso saqala la tachofna jauta min al qawmi al zalimin. Después, tras haber hablado con su padre, una de las dos mujeres se presentó ante Moisés caminando con timidez y le dijo, Mi padre te llama para recompensarte por haber abrevado nuestro rebaño y cuando se presentó ante él y le relató su historia este le dijo a Moisés no temas estás a salvo del pueblo injusto qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khayra man istajarta al-qawiy al-amin una de ellas dijo Padre, contrátalo a tu servicio. ¿Quién mejor para ello que algún fuerte y honesto? He dicho, que me deseo que me ayude a un hijo de mis dos, para que me ayude a 8 años fa in atmamta 'ashran famin 'indika wa ma uridu an ashaqqa 'alayk satajiduni in sha'a Allahu min as-salihin entonces el padre le dijo a moises Quiero darte a una de mis hijas en matrimonio con la condición de que trabajes para mí durante 8 años. Si cumples 10, es tu decisión, pues yo no quiero imponerte nada que te resulte difícil. Si Allah quiere, encontrarás que soy recto y virtuoso. Qala thalika baynii wa baynaka ayyam al ajalayni qadaytu falā udewana alayya wa allāhu alā māna quulu wakil Moisés asintió diciendo Así queda acordado No se me reprochará cualquiera que sea el plazo que cumpla Y Allah es testigo de lo que decimos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 La'alli aatiikum minha bi khabarin au jazwatin minan nari la'allakum taftalun Y cuando Moisés hubo cumplido el plazo de 10 años, partió con su familia en dirección a Egipto Y divisó un fuego en la ladera de un monte Dijo a su familia Permanezcan aquí. He visto un fuego. Puede que regrese con noticias o con alguna brasa encendida para que puedan calentarse. Cuando se ha llegado a la luz del cielo, en la luz del cielo, en la luz del cielo, en la luz del cielo, en la luz del cielo, Ayyā Mūsā innī anallāhu rabbul 'ālamīn Y cuando hubo llegado al lugar donde había divisado el fuego oyó una voz que lo llamaba de la parte del valle situada a su derecha en un lugar bendito en las inmediaciones de un arbusto que ardía y le decía Moisés, yo soy Allah, el Señor de toda la creación. Y si se <tose> ha creado, cuando se ve, se ha creado, porque no se ha creado, sino que no se ha creado, y no se ha creado. Ya Musa, aqbil, wa la tachof, innaka mina al amineen. Arroja tu callado. Y cuando Moisés vio que éste se movía como si fuera una serpiente, huyó sin mirar atrás. Allah le dijo, Moisés, acércate y no temas. Moisés, en verdad estás a salvo de todo mal usluk yadaka fi jaybika tukhruj baydan min ghairi su'in waqdm ilayka janahan min ar-rahbi fadhanika burhanan min rabbik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 y aprieta el brazo contra el costado acercando la mano al corazón para librarte del miedo estas son dos pruebas de tu señor para el faraón y sus dignatarios ciertamente ellos son gente rebelde que se niega a obedecer a la Qaala rabbi inni qateltu minhum nafsan fa akhaafu an yaqtulun. Entonces Moisés dijo, Señor, maté a uno de ellos y temo que me maten. وَاخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقَنِ فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقَنِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ إِمَّ هَارُونَ es más elocuente que yo envíalo conmigo como apoyo para que me crean realmente temo que me desmientan ولا سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بأياتنا انتما ومن tebacumal galibun ala les respondió te fortaleceremos con tu hermano y les concederemos poder mediante nuestros milagros y pruebas evidentes para que no puedan causarles daño alguno ustedes y quienes los sigan serán los vencedores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 Y cuando Moisés se presentó ante ellos con nuestros milagros y pruebas evidentes dijeron Esto no es más que una brujería que has inventado y nunca antes oímos hablar de esta religión a nuestros antepasados. Wa qala Musa Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indihi wa man takunu lahu 'aqibatu ddar innahu la yuflihu dhalimun Wa qala Musa Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indihi wa man takunu lahu 'aqibatu ddar innahu la yuflihu dhalimun ¿Y quién gozará de un buen final en la otra vida? Ciertamente, los injustos que rechazan la verdad no triunfarán. Y dijo Fir'aun, Oh, Dios mío, lo que he sabido para ti es de un Dios sin ti, y le dígale a ti, y le dígale a ti, y le dígale a ti. Fajajalli sarha laalli attaliu ilahi Musa wa inni laadunnuhu min al kathibin. Y el faraón dijo, Dignatarios, que yo sepa, no tienen otra divinidad fuera de mí. Enciende, pues, un fuego y un fuego Oh Haman, para coser ladrillos de barro y constrúyeme una torre, de manera que pueda subirme a ella y ver la divinidad de Moisés, aunque creo que es un mentiroso. Y se <tose> abrió y se abrió en el cielo sin la verdad, y se creó que no se abrió a ellos y él y su ejército fueron arrogantes en la tierra sin derecho alguno y pensaron que no retornarían a nosotros para ser juzgados el día de la resurrección fa akhadhna huwa junudahu fanabadhnahum fil yammi fanzur kayfa kana aqibatudh-dhalimin y lo castigamos junto con su ejército y lo arrojamos al mar Observa cuál fue el final de los injustos que rechazaron la verdad Waja'alnāhum a'immatan yad'ūna ilannāri wa yawmal-qiyāmati lā yunṣarūn E hicimos de ellos unos líderes que invitasen a los hombres al fuego Y el día de la resurrección no serán auxiliados. Y atb'nahnahum fi hadhihi ad-dunya la'nataw wa yawma al-qiyamatihim min al-maqbuheen. Y los expulsamos de nuestra misericordia en esta vida y el día de la resurrección estarán entre los humillados y alejados de nuestra gracia.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 y concedimos a Moisés el libro la torá después de haber destruido las generaciones anteriores para que fueran una luz una guía y misericordia para que los hombres reflexionaran <tose> unta bijanibil gharbi id qadayna ila Musa al-amra wama kunta min ash-shahidin In no estuviste en la ladera oeste del monte cuando encomendamos a Moisés su misión Oh Muhammad ni fuiste testigo de ello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 sino que te lo revelamos como evidencia contra las generaciones posteriores a Moisés que creamos y vivieron muchos años y olvidaron los mandatos de Allah. Y tampoco viviste entre los habitantes de Madian recitándoles nuestras aleyas, sino que te revelamos lo que sucedió. Y no te <tose> lo revelaste. كُلِ اِذْنَا دَيْنَا وَلَكِ الرَّحْمَةُ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنَ النَّذِيرِ litunzira qawman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yetazakkarun y no estuviste en la ladera de la montaña cuando llamamos a Moisés y no pudiste saber lo que sucedió sino que te lo hemos revelado Y te hemos enviado como misericordia de tu Señor para que exhortes a un pueblo que no había recibido con anterioridad ningún mensajero y reflexionen. Y si no se le hagan un malo en lo que se le hagan, y se le hagan un malo en lo que se le hagan, y se le hagan un malo en lo que se le hagan. Fayaquulu rabbana laulā arsalta ilayna rasūlā fa nattabia āyātika wa nakūna minal mu'minīn Y para que no digan, tras sufrir un castigo por las malas acciones que ellos mismos han realizado, Señor, ¿por qué no nos enviaste un mensajero para que pudiéramos seguir tu mensaje y ser de los creyentes. Cuando llegaron el verdadero de nosotros, ellos dijeron que no se le ocurra como se le ocurra Musa, o no se le ocurra con lo que se le ocurra ya Musa min qabla qalu sihran tadahara wa qalu inna bikul kafirun no obstante cuando les llega la verdad procedente de nosotros el profeta Muhammad los idólatras de la Meca dicen ¿Por qué no hemos recibido algunos milagros o un libro revelado de una sola vez como recibió Moisés? ¿Acaso no negaron los judíos con anterioridad lo que Moisés recibió? Dicen los idólatras: "Ambos libros, el Corán y la Torá, no son sino dos muestras de brujería que se apoyan mutuamente". Y dicen: No creemos en ninguna de las dos revelaciones. Ulfatu bi kitabim min indillahi huwa ahda minhumā attabi'hu in kuntum ṣādiqīn. Diles: "Oh Muhammad, traigan un libro procedente de Adá que sea una mejor guía que los mencionados para que pueda seguirlo si son veraces fa ilam yastajibu laka fa alam an ma yattabi'una ahwa'ahum wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min allah Inna Allaha la yahdi al-qawma al-zalimin Y si no te contestan debes saber que solo siguen sus pasiones Y quien está más extraviado que quien sigue sus deseos sin ninguna guía de Allah Ciertamente Allah no guía a los injustos que rechazan la verdad Wa laqad wassalna lahum al-qawla la'allahum yatadhakkarun Y les hemos explicado la revelación para que reflexionen y crean. Alladhina ataynaahum al-kitaba min qablihim bihi yu'minun Aquellos judíos y cristianos a quienes concedimos las Escrituras con anterioridad y creyeron en ellas sin alterarlas. Creen también en el Corán. Y si se <tose> le dice a ellos, dice que nos amamos con él, es el verdadero de nuestro Señor. Es el verdadero de nuestro Señor. Qum min Rabbina inna kunna min qablihi muslimin. I si se les recita dicen: Creemos en él. Es la verdad procedente de nuestro Señor. Ciertamente ya éramos musulmanes antes de esta revelación porque creíamos en la unicidad de Allah y nos sometíamos a su voluntad. Ulai ka yutawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bilhasanati say'ati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Esos recibirán una doble recompensa por haberse mantenido constantes y firmes en la verdad y haber creído en sus escrituras y en el Corán por responder al mal de quienes quieren perjudicarlos con el bien y por dar en caridad lo que les hemos proveído Y si oyen cualquier banalidad o palabras ofensivas contra ellos, se alejan de quienes la pronuncian y dicen obtendremos la recompensa de nuestras acciones y ustedes la suya la paz esté con ustedes no vamos a responderles de la misma manera pero no queremos saber nada de ustedes no queremos trato con los ignorantes Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa a'lam bilmuhtadin Tu no puedes hacer que quien quieres acepte la fe oh Muhammad sino que es Allah quien guía la fe a quien desea Él sabe mejor quiénes merecen ser guiados. Y dijo, ¿Y si Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'ir rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun It dicen los idólatras de la Meca Si siguiéramos la guía que nos has traído Seríamos expulsados de nuestra tierra por las tribus paganas de los alrededores. ¿Acaso no hemos establecido para ellos un lugar sagrado y seguro para vivir, la ciudad de la Meca, donde llegan todo tipo de frutos con provisiones? ¿Donde llegan todo tipo de frutos con provisión nuestra? Las más la mayoría de ellos no lo saben.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 Fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalilan wa kunna nahnu alwarithin Y cuántas poblaciones destruimos por haber sido ingratas a pesar de vivir en abundancia Sus viviendas no fueron habitadas después de ellos salvo unas pocas Y nosotros fuimos quienes las heredamos. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون Y tu Señor no iba a destruir ningún pueblo, oh Muhammad, sin haber enviado antes un mensajero a su ciudad principal para transmitirles nuestra revelación. Y solo los destruimos cuando sus habitantes son injustos negando la verdad y desmintiendo a sus mensajeros. Y no les hagan la verdad shay'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha wama 'indallahi khayrun wa abqa afalat'aqilun y todo lo que se les ha concedido oh gente no es mas que un disfrute efímero de esta vida y de sus placeres mas lo que hablar reserva junto a él en el paraíso es mucho mejor y más duradero es que no razonan afa man wa'adna-hu wa'dan hasanan fa-huwa laqeehi ka-man mat'na-hu mata'a al-hayati ad-dunya thumma huwa yawm al-qiyamati min al-muhḍarīn ¿Acaso puede compararse a aquel a quien hemos prometido una buena promesa, el paraíso, que verá cumplida en la otra vida, con aquel a quien hemos concedido un disfrute temporal en esta, mientras que el día de la resurrección estará entre quienes comparecerán ante nosotros y serán castigados en el fuego? وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَا الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Y recuerda, oh Muhammad, el día del juicio final, en que Allah llamará a los idólatras y les dirá, ¿Dónde están esas falsas divinidades que decían que compartían la divinidad conmigo?, يا للاسque adoraban قل الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرنا اليك Tabarra'na ilayka ma kanu iyyana ya'budun aquellos sobre quienes caerá la sentencia del castigo por haber desviado a los hombres del buen camino dirán intentando librarse del fuego Señor esos a quienes extraviamos los extraviamos porque nosotros también estábamos extraviados declaramos nuestra inocencia ante ti no era a nosotros a quienes adoraban al seguirnos y obedecernos sino que adoraban a los demonios Wa qīla adʿū shurakāʾakum fa-daʿūhum fa-lam yastajībū lahum wa-rāʾū al-ʿadhāba law annahum kānū yahtadūn Yamen a los ídolos. Llamen a los ídolos que adoraban. Y los llamarán, mas no obtendrán respuesta alguna y verán el castigo. Entonces desearán haber estado entre los guiados. Y oma يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين. Y recuerda, oh Muhammad, el día del juicio final, en que Allah los llamará y les dirá: ¿Qué respondieron a los mensajeros? Fa amiyat 'alayhim al-anba' yawma idhin fa hum la yatasa'alun Entonces no podrán pensar en ninguna respuesta como excusa ni se preguntarán entre ellos para saber cómo contestar Faamma <risa> man taba wa amana wa amila salihan fa asaa an yakuna min al muflihin kienes se arrepientan crean con sinceridad y actúen rectamente estarán entre los triunfadores Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun Itu señor oh Muhammad crea lo que quiere y escoge o decide lo que quiere mientras que sus siervos no pueden escoger nada ni puede decidir algo que no esté de acuerdo con la voluntad de su señor glorificado y exaltado sea él él está muy por encima de lo que le atribuyen los idólatras وربك يعلم ما تكون صدورهم وما يعلنون y tu señor conoce lo que esconden los corazones y lo que manifiestan. Wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahu alhamdu fil aula wa al akhirati wa lahu al hukmu wa ilayhi turja'un. Yell esalla. No existe ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto él. A él pertenecen todas las alabanzas en esta vida y en la otra. Suya es la decisión y a él retornarán para ser juzgados. ¿Acaso no habéis visto si Allah ha hecho para vosotros la noche eterna hasta el día del resucitar, de un dios que no es Allah? ticum bidi in afla tasm'un di a quienes rechazan la verdad de tu pueblo o hammad diganme si la perpetuase la noche sobre ustedes hasta el día de la resurrección qué divinidad afuera de él les traería la luz del día Acaso no escuchan y reflexionan? Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum annaha rasr madan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah y'atikum bi laylin taskunun fihi Man ilāhun ghayru Allāhi ya'tīkum bi-laylin taskunūna fīhi afalā tabṣirūn Diles Díganme si Alá perpetuáse el día sobre ustedes hasta el día de la resurrección qué divinidad afuera de él les traería la noche para que descansasen ¿Acaso no ven que están en un error y recapacitan? وعم رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Es por misericordia suya que ha creado para ustedes la noche y el día con el fin de que descansen y puedan buscar su favor a través de su actividad y de que sean agradecidos. Y un día los llamadيهم, y يقولوا أين شركائكم الذين كنتم تزعمون. Y recuérdales el día en que Allah llamará a los idólatras y les dirá: ¿Dónde están esas falsas divinidades que decían que compartían la divinidad conmigo y a las que adoraban? Y nos hacía <risa> de todo un hombre que decía, ¡Hasta la vida conmigo! anna al haqqa lillahi wa talla anhum ma kanu yastarun y tomaremos a un testigo de cada comunidad incrédula y les diremos traigan sus pruebas para justificar su idolatría y entonces sabrán que la verdad está con Allah y los ídolos que habían inventado y los ídolos que habían inventado disapareceran Inn Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa ataynahu min al-kunuz وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّمَا فَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُلِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ In verdad... Karun pertenecía al pueblo de Moisés, pero se excedió en arrogancia con los suyos. Le habíamos concedido tantos tesoros, que incluso las llaves de donde guardaba sus riquezas habrían resultado pesadas para un grupo de hombres fornidos. Su pueblo le decía: "No te jactes de las riquezas que tienes, pues Allah no ama a los soberbios" que se jactan y niegan los favores que les han sido concedidos wabtaghi fima ataka allahud daral akhirata wala tansanasibaka minad dunya Wa la tansanasiibaka <SILENCIO> min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil-ard wa la tabghi al-fasada fil-ard inna Allah la yuhibbu al-mufsidin ibuska con los bienes que Allah te ha concedido La última morada del paraíso, haciendo un buen uso de ellos en la causa de Allah. Sin olvidar las cosas buenas y lícitas que él te permite disfrutar en esta. Sé generoso con los demás, como Allah lo ha sido contigo, y no busques la corrupción en la tierra. Ciertamente, Allah no ama a los corruptores. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتَهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِمَّنْ قَبْلَهُ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا wala yus'alu 'an dhunubihimul mujrimun Karun respondió. Ello me ha sido concedido debido al conocimiento que poseo. ¿Acaso no sabía Karun que Allah destruyó con anterioridad generaciones más fuertes que él, que habían acumulado más bienes? mas los pecadores que niegan la verdad no serán cuestionados por sus pecados porque ahora tendrá conocimiento de ellos فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunyaya ya layta lana mithla ma utiya Qarunu innahu lazu huzzin adhim Isaliya ante su pueblo exhibiendo su riqueza Quienes deseaban la vida terrenal dijeron Ojala tuviéramos tanto como lo que le ha sido concedido a Qarun ciertamente es más afortunado. Y dijeron los que recibieron conocimiento: ¡Ay de vosotros! El premio de Allah es mejor para <música> quien ha creído y ha hecho bien, y no lo alcanzarán sino los pacientes. Mas quienes habían recibido sabiduría dijeron: ¡Ay de vosotros! La recompensa de Allah es mejor para aquellos que creen y actúan rectamente. Pero solo la alcanzan quienes son constantes obedeciéndolo. Fa khasafna bihi wa bi darhil ardh fa ma kana lahum min fi'atin yansurunahum min dunillah Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wama kana minal muntasirin E hicimos que la tierra se tragara a Qarun junto con su casa. Y no hubo ningún grupo de hombres que pudiera protegerlo del castigo de Allah, ni pudo salvarse a sí mismo. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر Yaquluna wa kayanna Allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lawla amman Allahu 'alaina la khasafa bina wa kayannahu la yuflihul kafirun ya al-amanasar quien es el día anterior habían deseado estar en su lugar empezaron a decir Allah otorga con generosidad su provisión a quien quiere de entre sus siervos y la restringe a quien quiere si Allah no nos hubiese agraciado habría hecho que la tierra nos tragase también a nosotros quienes rechazan la verdad no triunfarán Tilka adaru al-akhiratu naj'alha lil-ladhina la yuriduna 'ulwan fil-ardi wa la fasada wal-'aqibatu lil-muttaqin Ila ultima morada del paraiso sera para quienes no buscan ser altivos en la tierra ni quieren corromperla y el buen final en la otra vida Será para los piadosos que temen a Allah. Man ja abil hasanati falahu khairum minha. Wa man ja abis sayati fala yujza alladhina amilus sayati illa ma kanu ya'malun. Quienes realicen una buena acción serán recompensados con más de lo que ésta merezca. Más quienes realicen una mala acción, sólo recibirán el castigo correspondiente a lo que hicieron. Inna alladhi farad alayka al qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur Rabbi a'lamu man jāā'a bil hudā wa man huwa fī dhalālim mubīn Aquel que te ha revelado el Corán, oh Muhammad, y te ha ordenado transmitirlo y aferrarte a él, hará que regreses a la Meca del mismo modo que te hizo salir de ella. Diles a los incrédulos de tu pueblo mi señor sabe mejor quién está guiado si ustedes o yo y quién está claramente extraviado وما كنت ترجو En yulqa ilayka il kitabu illa rahmatan min rabbika falatakunan nazahiran lil kafirin Y tu no esperabas recibir el libro el Coran Pero te ha sido revelado como misericordia de tu Señor No apoyes, pues a quienes rechazan la verdad. Wala yasuddunka an ayati Allahi ba'da iz unzilat ilayka wad'u ila rabbika wala takuna min al-mushrikin. Y no dejes que te aparten de las alejas de Allah después que te han sido reveladas. Invita a los hombres a adorar a tu Señor y no seas de los idólatras. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Y no invoques a otras divinidades fuera de Allah. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado, excepto él. Todo perecerá, salvo él. Suya es la decisión, y a él retornarán para ser juzgados.